Travesía, un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. Estamos disfrutando de esta cortinita tan linda que es esta versión de, de Tomas 5, que grabara Toots Tillemans hace ya muchos años y que, bueno, por esas cosas caprichosas, tal vez de, del azar y simplemente también porque, porque nos parece una muy bonita cortina, la estamos usando para darles buenas noches, la bienvenida a estas dos horas de lo que entendemos buena música.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 Eh, aquel notable violinista, aquel notable músico del Ian Hammer Group, de la m a h a v i s h n u Orquesta, ya en los años、eh, finales de los 60. ¿no? Eh, pero bueno, simplemente lo que vamos a, a tratar de decir para ligarlo con esta cuestión es que Jerry Goodman, de alguna manera, fue también un músico vinculado a la fusión. Y con lo que vamos a abrir el programa hoy es con otro músico. Dedicado a la fusión, que en este caso no es un violinista, sino un guitarrista, y se llama Dean Brown. Y hace un par de programas que venimos hablando y presentando su nuevo disco, que tiene un título raro que se llama Rola h a f u f u Y en él toca todo el mundo,、eh, desde George w h i t t y a bueno,、no、sé, Brandon Fields, a Gary Husband, a Dennis Chambers, a Marvin Smith y Smith, a Adrián Feró, y la lista sería bastante larga. Es un gran disco, indudablemente. Este músico norteamericano nacido casualmente en Francia, pero obviamente norteamericano, que toca todas las noches desde hace muchísimos años en los principales clubes de jazz de la ciudad de Nueva York, empezó ya maduro a tener una repercusión del nivel, o tal vez un poco menos, pero al menos en esa línea, de uno de sus ídolos, que es. Mike Stern. Bueno, dicho esto, y a modo de presentación y para aflojarnos un poquito mientras nos ocupamos en el estudio, lo que hacemos es presentar un par de canciones de este disco. De alguna manera lo vamos a cerrar ya, de, de, lo vamos a dejar de presentarlo con estos dos temas que se llama Philly Man y luego la canción de la libertad. Boom. Hace Pocos meses salió este material, nuevo disco de Dean Brown, se llama Rola Jafufu, y los temas eran Philemon y recién Canción de la Libertad. Un Músico que básicamente está enrolado en las filas del jazz, pero que también ha trabajado en el terreno de la fusión. No nos olvidemos que trabajó cinco años con Miles Davis, la última etapa. Grabó, entre otros, el disco Amandla, y eso ya es una declaración de principios en muchos aspectos. Obviamente, estoy hablando de Kenny Garrett. También estamos presentando disco nuevo desde hace un par de semanas. Hemos dicho que se llama Do Your Dance. Que salió hace un par de meses y que el disco tiene momentos de enorme jerarquía, como casi todos los trabajos de este saxofonista alto originario de la ciudad de Detroit. Rudy Verde en la percusión, Bernard Brown en el piano, Ronald b r u m e h e r en la junior, en la batería, lo mismo que McClenty Hunter, Corcoran Halt en el bajo y por supuesto Kenny tocando saxo alto, flautas, algo de percusión. Es un músico claramente influenciado por John Coltrane, que va a interpretar ahora, para cerrar este primer bloque, una canción que se llama Persian Steps, algo así como Los Escalones Persas. Y si ustedes prestan atención, van a encontrar en esta composición que hay alguna cita obligada tanto a Coltrane como a Miles. Esto es el último disco de Kenny Garrett, gran saxofonista alto norteamericano. Se llama Do Your Dance. Y lo que acabamos de escuchar,、eh, bueno, a modo de, de, de mantra o de plegaria, hay una voz permanentemente atrás, es esta、eh, increíble canción. Con lucimiento de todos, especialmente de los bateristas, se llama Pasos Persas.